Libro del profeta Miqueas Capítulo primero Lamentos sobre Samaria y Jerusalén Verso 1 Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotam, a c á s y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén Oye pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y o l l a r á las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacoba? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es j e r u s a l é n Haré pues de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, Y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como los chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa. Y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta j e r u s a l é n No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de b e t l e a f r a Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de b e t e s e l os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot, Anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de j e r u s a l é n Uncida al carro, bestias veloces, oh moradores de Lakis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a m o r e s e de Gad, las casas de Haxib, serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mareza. La flor de Israel huirá hasta Adullam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti.